Su noticiero 37 grados se encuentra con el doctor Carlos Escobar, el alcalde del municipio de Armero, Guayabal. Señor alcalde, muy buenos días y cuéntenos, ¿cómo encontró su municipio ya en estos primeros 45 días de gobierno si pudiéramos decirlo? Sí, muy buenos días. Agradecer la oportunidad de este espacio. Sí, venimos trabajando desde el 26 de octubre eh, con mucho aim, con mucho tesón y muchas ganas. Eh, un municipio que... Todavía se encuentra en ley 550, con algunas deudas por pagar, pero eh, planificando y haciendo el esfuerzo, yo creo que a mediados de mayo a junio estaremos ya eh, sacando el municipio de esta ley, que es una ley que nos favoreció, una deuda muy grande que tenía el municipio, y que pues la administración anteriores fueron juiciosas en pagar y terminaremos de hacer ese trabajo. Eh, Armero tiene en, en proyección bastantes cosas muy importantes para el futuro, como es la ley de, de Armero que está pronta... A aprobarse por el gobierno nacional qué opinan, esto es beneficioso para el municipio qué opinión y qué proyecto hay sobre esto si sí, la ley ya está aprobada estamos esperando eh, el documento COMPES para saber qué recursos van a ser asignados cuál es la la dirección y la proyección que imprime el gobierno nacional ya se lo decía algunos funcionarios de, de, de, del gobierno nacional que necesitamos más documentación que me invitaran como alcalde a iniciar todos esos procesos referente a las ruinas de Armero, a lo que se piensa hacer, a la compra de los predios que, que habla el gobierno nacional y que lidera el IGAD, y mucha incertidumbre, eh, mucha falta de información, pero que poco a poco vamos a estar tocando estas puertas para tener bien documentados a, a los amigos armeritas y a los amigos armerguayabalenses, eh, un tema muy importante, en este corredor turístico que empezamos a trabajar con Mariquita, con falan con Lérida, Eh, también tenemos una problemática muy grande y es un relleno sanitario regional que se piensa construir allá, prácticamente sería nefasto, según lo dicen eh, todos los habitantes, la mayoría de habitantes del municipio de Armero, Guayabal, para los intereses turísticos, para el desarrollo, porque es un, eh, sería un relleno sanitario que quedaría prácticamente en las goteras entre las ruinas de Armero y, y el municipio de Armero, Guayabal. Entonces, eh, la gente clama que el Gobierno Nacional vea eh, de, con buen corazón que ojalá se reconsidere la construcción, es lo que me dicen todos los días en la alcaldía, el llamado que me hacen. Hay un fallo ya del Consejo de Estado, eh, hay dos sentencias y pues obviamente una audiencia que, que viene creo que de marzo abril con la magistrada que adelanta este proceso. Tendremos que presentarle un soporte técnico bien bien ajustado, bien estudioso para que eh, lleguemos a acuerdos de qué es lo que va a pasar con este tema del relleno regional. Un grupo de amigos también y de comunidad eh, adelanta un proceso a una consulta popular, no al relleno sanitario regional Parque Industrial Santo Domingo. Como gobernante, como alcalde y mirando la ley de participación ciudadana, eh, les he dicho siempre que estoy presto a darle todas las garantías a que adelanten estos procesos de participación. Alcalde, eh, hablando del tema de higiene, el higiene sanitaria, también es un tema muy interesante como el tema del, del CHICA, que se origina a, a, a través de esto. ¿Cómo ha manejado y cómo se ha presentado este tema de salubridad en su municipio? Ya estamos hablando con el director del hospital, con el director local de salud, eh, manejando la parte presupuestal y, y documentándonos de qué permisos hay que solicitar eh, a la Secretaría de Salud para ver si tomamos la decisión de adelantar una fumigación. Eh, hemos eh, visitado los diferentes sectores, los corregimientos, el, el casco urbano y vemos mucha proliferación de zancudo. Eh, pensamos hacer eh, una, una campaña, una iniciativa nuestra de recolección de inservibles, de información y más adelante eh, la fumigación. Alcalde, desearle los mejores éxitos en estos cuatro años que no están fáciles Y hablemos nuevamente eh, de los 100 días, ¿va a ser informe de los primeros 100 días de su gobierno a su comunidad alberita? Sí, claro, eh, ya lo manifesté el viernes pasado en nuestra emisora local, nuestra emisora comunitaria, de eh, que vamos a contarle a toda la comunidad abiertamente del municipio, cómo nos recibimos el municipio, cómo lo encontramos... Y eh, de una vez en nuestro trabajo del diagnóstico de plan de desarrollo, le estaremos comentando a toda la ciudadanía eh, cómo va. Eh, le agradezco también la participación a todos los presidentes de junta, a todos los líderes del municipio que han estado presto y nos han colaborado con sus comunidades en la recopilación y recepción de toda esta información, además del recorrido que hemos hecho de parte mía, de la Administración Municipal, a los diferentes sectores lejanos del casco urbano, de, de los corregimientos de San Pedro, de Méndez y de San Felipe, para que sea un plan de desarrollo ajustado y realizable. Alcalde, muchas gracias y desearle éxito a su, a su administración. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad muy amable.